aquella vez Dicen que no cambio nada que su voz es fresca y su color también Y dicen que la gente dice que al cantar los más caen a sus pies Dicen que no cambio nada que todos se mueren por verlo otra vez es fresca y su color también. Decían que ella no encantaba, que su voz callaba ante los demás. Ellos nunca comprendieron, nunca padecieron su gran soledad. Da vueltas, la suerte del cantante rueda y para cuando y donde quiera, y no se sabe por qué. siempre da otra vuelta, no mata solo Dios te...